desde Montevideo, el gusto de recibir allá en Estados Unidos tenemos a nuestro columnista, el profesor James Petras. Petras, ¿qué tal? Buen día. Eh, una alegría recibirlo como cada semana. ¿Cómo está el tiempo por allá, por Seattle? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con los temas eh, de esta semana. Finalmente se llegó un acuerdo a nivel político del Congreso para evitar lo que se manejaba como posibilidad de un default para el gobierno de Biden-Peters. Es temporal, no, no hay nada firme. Uh -huh. Es un simplemente postergar la situación porque los republicanos y el Partido Demócrata está dividido y no hay acuerdos todavía, es simplemente evitar la quebra del gobierno y to todavía simplemente postergan la, la decisión hasta diciembre. Y diciembre vuelve la, el asunto de que no hay finanzas para sostener la deuda y extender las uh, los acuerdos. Entonces no hay ninguna solución de plazos fijos, ¿Mm? es una situación muy dramático porque el acuerdo está temporal, los uh, partidarios de, de otros uh, presupuestos, todavía está pendiente. El gobierno de Biden no tiene apoyo de la mayoría de los demócratas, los republicanos siguen siendo opositores, entonces eh, no es ninguna solución en el plazo fijo. Mm. Eh, ese endeudamiento del gobierno, del Estado norteamericano, ¿con quién es? quiénes son los principales a creedores de Estados Unidos? Los banqueros, obviamente, uh -huh. y los uh, eh, gran intereses capitales que cobran, reciben los intereses, es siempre un negocio grande, de gran escala y largo plazo. Y simplemente la deuda durante... Trump multiplicó por mil millones, entonces eh, Biden está cargando la deuda de Trump mientras está tratando de extender la deuda para financiar sus proyectos del desarrollo de infraestructura, pero más allá de eso... Los uh, progresistas en el Partido Demócrata quieren financiar salud eh, general, educación y otras cosas sociales y progresistas y Trump, eh, perdón, y Biden no está en acuerdo con eso. Uh -huh. Porque en algún momento leí hace tiempo que a nivel de acreedores extranjeros eh, China era eh, poseedor de nada de una parte importante de la deuda de Estados Unidos. China sí es un gran creador de Estados Unidos, mil millones o trillones si mm. quieres, y eso podría poner en peligro las relaciones con Estados Unidos, porque si los Estados Unidos no puede cumplir con pagos pendientes con China, No sabemos qué consecuencias podría tener, pero en todo caso implica más conflictos y más consideraciones de alternativas en el mercado mundial. Bien, ya que estábamos mencionando a China, eh, ha anunciado Biden que habló con el líder chino Xi Jinping por las tensiones planteadas con Taiwán, eh, donde eh, Taiwán ha mostrado que se está reforzando en materia de armamento, de defensa y con asesoramiento militar estadounidense y China también ha hecho demostraciones de maniobras cerca. ¿Qué significado político eh, si tiene algo nuevo esta situación de detención con Taiwán, Petras? Es muy grave porque China considera Taiwán una extensión de China. No es ninguna consideración de Taiwán como región, un país separado de China. Estados Unidos defende Taiwán como autónomo independiente y quiere mantenerse como un base militar norteamericano al lado de, Ch de china entonces taiwán es un un gran peligro para los dos países china por, por lo menos han ex extendido sus armas a las fronteras con china. Taiwán, mientras los Estados Unidos está fortaleciendo los armamentos para Taiwán, para mantenerlo como un frente contra China. Uh -huh. Pero sería muy eh, difícil pensar que se diera eh, a corto plazo una una acción concreta de enfrentamiento militar, ¿no? Sería algo muy grave. Sí. Muy grave y ojalá que no ocurra, porque los Estados Unidos han comprometido a defender Taiwán si está atacado por China y hay bases militares norteamericanos preparadas a defender Taiwán. Entonces podría provocar una guerra mundial. Mm. Eh, por otro lado, ya que estamos eh, en lo internacional vinculado a Estados Unidos, ¿También se ha dado esta reunión eh, fuera de Afganistán con representantes talibanes y de Estados Unidos para intentar hacer algunos acuerdos? Sí, ya el Afganistán está declarado como un país independiente y Washington quiere regar una relación con Afganistán. Mm -hmm. Pero China también está mezclado con Afganistán Pakistán está metido y ahora India está negociando crípticamente sobre Afganistán. Entonces todos están mezclados. Parece que los talibanes están muy pragmáticos y buscando mejorar sus poderes económicos, sociales y compensar la población por la pérdida de la ciudadanía, de mujeres como factor en la vida social, económica y política. Entonces, es una situación contradictoria. Todo el mundo critica a Afganistán por el maltrato de mujeres. Mientras tanto, están llegando a acuerdos con los afganes y tal, tal, tal. Bien, el, el, otro, el otro área internacional importante que involucra a Estados Unidos que queremos consultarle es eh, qué primera evaluación se puede hacer de las elecciones en Irak que tuvieron lugar con un importante grado de abstención, ¿no? Sí, eh, es una situación dramático porque la, la gente está harta de las uh, políticas de Irak muy corruptos, eh, roban y queda Irak como un país atrasado y sin representación político de la gran mayoría de los trabajadores y particularmente en las industrias petroleras. Eh, es una situación muy dramático y cada vez hay levantamientos. Los gobernantes en Irak reprimen la población para evitar un cambio de gobierno. Sí, eh, hay algunos eh, primeros análisis que hablan de que el alto grado de abstención hablan de un rechazo al gobierno por corrupción. Sí, muy corrupto. Roban más que prestan al pueblo. Mm. Lo que uno puede decir es que tarde o temprano Irak va a pasar una transformación, una situación tan dramático como hay en Irak ahora. La gente siente que hay mucha riqueza circulando por el país, pero na nada pasa por abajo. Bien. Eh, en otros en otros temas que queríamos preguntarle, eh, ¿qué lectura se puede hacer de esto que ha pasado en Italia el fin de semana con manifestaciones de sectores de ultraderecha, eh, con el tema central supuestamente de medidas de de protocolo por el coronavirus, pero que llegaron, por ejemplo, a atacar e invadir centrales sindicales. Y se recuerda como un reflote del, del fascismo en Italia. Sí, parece que los fascistas han mostrado cara y han atacado los sindicatos, porque los sindicatos en Italia han perdido mucho dinámica, mucha militancia, Y los bases siguen siendo combativos, pero está muy vulnerable el, el liderazgo y por eso los fascistas se atreven a tomar edificios y poderes de los tradicional representantes de los sindicatos y los movimientos eh, de izquierda. del Partido Comunista casi no existe como Partido Comunista. Los socialistas ya hace mucho tiempo, entonces eh, los que están actuando es actu son movimientos propios, pequeños grupos sindicales, grupos, movimientos sociales, pero el Partido Comunista no existe más y la militancia han perdido dinámica y uno puede decir que los fascistas aprovechan este contexto para avanzar en el control de los movimientos tradicionalmente de izquierda. Sí. Uh -huh. Bien, ¿qué otros temas le gustaría destacar esta semana, Petra? Bueno, podríamos decir que lo que importa en Centroamérica son los inmi los inmigrantes que quieren salir de la pobreza. Centroamérica está totalmente dominado por los empresas bona Bananeros y otros más entonces el pueblo busca otras alternativas como Haití han salido por la quebra de economía los golpes y otras formas de antipopular pero también eh, en Guatemala Honduras e incluso Nicaragua la situación es muy dramático es el próximo movimiento. En Colombia hay mucho más personas que quieren salir del de país donde los fascistas que controlan el gobierno mantengan los grupos narcotraficantes, militares, etcétera mm -hmm. Entonces, hay mucha turbul turbulencia en Centroamérica, en el norte de de Sudamérica. En el Maza Sur, en Brasil, los movimientos populares han crecido, pero el Partido de Trabajadores queda al margen. Solo Lula parece que podría presentarse, que es presentable. Pero en Argentina, Fernández, Fernández están en situación difícil y han dejado de implementar políticas. Chile queda en, en conflicto entre la izquierda, el centro izquierdo y Perú. Hay un cambio de gobierno, pero hay que ver cuando va a tomar las medidas necesarias. Entonces hay mucho conflicto, mucha turbulencia, mucho conflicto derecha e izquierda, pero todavía no hay ninguna resolución. Petra, un gusto escucharlo como siempre. Le mandamos un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo para vosotros. Hasta pronto.